Evolución Radio. Detrás de tu cocina, capturando tu atención. A lo largo de su vida, el ser humano practica una serie de actividades, denominadas lúdicas, que le sirven de entretenimiento, relajación, recreación, educación o distracción de otras actividades consideradas más serias, como lo es el trabajo. Es importante observar cómo durante las distintas etapas de la vida se establece una línea de desarrollo que se inicia con el juego infantil y concluye con el trabajo responsable del adulto, trabajo que lo lleva a la satisfacción, al gozo, al amor, a la vida. Esto explica por qué el juego se convierte en el espíritu impulsor del desarrollo de las habilidades para el manejo de las emociones, lo que redunda en una mayor eficacia en el desempeño social y un mejor aprovechamiento de las habilidades intelectuales. ¿Qué es la logoterapia? La logoterapia es una técnica psicoterapeuta que utiliza las diferentes modalidades del juego como una herramienta, la cual le permite al terapeuta... evaluar, diagnosticar y elaborar estrategias que fomenten el desarrollo de habilidades y el manejo de conflictos emocionales, como lo es el miedo, la ira, la envidia, la depresión, la ansiedad, etcétera. Pero no todos los usos son terapéuticos, para que lo sean es indispensable que la terapia la lleve a cabo un profesional de la salud, ya que la ludoterapia es una disciplina muy amplia y versátil, cuyos modelos se pueden aplicar a todas las ciudades en particular a cierto tipo de patologías. En nuestro país se cuenta con más experiencia en el campo de la terapia de juego para niños y adolescentes. Pero, ¿qué deben saber los padres respecto a las actividades lúdicas de sus hijos? Existen tres categorías del juego que los padres deben tomar en cuenta. Las cuales están denominadas como necesito, actúo y gozo. La primera categoría, la necesidad lúdica. se define como la urgencia irreversible de ejecutar acciones de forma libre y espontánea, en una manifestación del movimiento dialéctico en pro del desarrollo. La segunda categoría, la actividad lúdica, es la acción misma dirigida conscientemente a la liberación voluntaria del impulso vital generado por la necesidad, la ejecución, pues. En tercer lugar tenemos a placer lúdico. El bienestar, la consecuencia estimulatoria del desarrollo, alcanzado durante la satisfacción de la necesidad a través de la actividad. La necesidad lúdica, como mecanismo del desarrollo humano, surge en la cuna y no desaparece a lo largo de la vida. Si en la infancia el juego contribuye a la formación física, intelectual, psicológica y social, durante la adolescencia, la juventud y la adultez tiene como misión reafirmar aquellos aspectos que define la personalidad y que le proporcionan al individuo las herramientas para enfrentar y resolver los retos de la vida. Por ello es importante definir que el juego se debe desarrollar en pleno ejercicio de la libertad. Hoy en día en las escuelas los derechos de los niños incluyen las actividades lúdicas, específicamente el artículo 33 de la Ley para la protección de niñas, niños y adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000 establece que. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones... ...las cuales deben estar orientadas hacia los fines perseguidos por la educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. Dime con quién juegas y a qué juegas y te diré quién serás. La función de los padres como proveedores de juguetes... ...conlleva la responsabilidad de que la elección del juguete... ...y la edad psicológica sean compatibles... Además, el ejercicio de la paternidad responsable forma parte fundamental en el desempeño del rol de compañero de juego del niño, aspirando a tener una dimensión de observador y en algunas ocasiones de guía o de mentor. En este punto, cabe mencionar el trabajo del Dr. Winnicott, autor del libro El fenómeno de los objetos tradicionales, en el que se refiere al típico caso de la niña que se aferra a una mantita o a cualquier otro objeto o juguete, desarrollando un apego que en el momento de la separación de dicha mantita se convertirá en angustia. Esto, afirma el doctor, debe manejarse fomentando la conservación del juguete, tomando en cuenta que el tiempo del desarrollo psicológico le permitirá superar la separación. Por su parte, la doctora Melanie Klein, autora del libro El psicoanálisis del juego, ella entiende el juego como la liberación de la tensión emocional y concluye que el juego revela los temores, las frustraciones y las obsesiones del niño, Para poder explicar esto usaremos un ejemplo histórico, los niños víctimas de la vivencia postraumática del temblor de 1985 en el Distrito Federal. En el espacio lúdico reproducían el hecho para aliviar su tensión, construyendo torres y edificios con pequeños cubos y cuando los terminaban, jugaban al temblor. Y así podían canalizar de alguna forma el temor, la frustración y esa obsesión que causó ese hecho. Una sugerencia universal es mostrar una actitud participativa y cooperativa en el mundo lúdico de nuestros pequeños. Y si surge una duda, hay que consultar a un profesional. Hay que recordar que las dificultades resueltas adecuadamente son problemas que nunca existirán. Ludoterapia o terapia de juego La ludoterapia constituye un ámbito terapéutico en el que cada quien, el terapeuta, un niño o varios y sus juguetes y juegos desempeñan un papel en la sala de juegos. Cada niño tiene su propio espacio y su tiempo diferente a la vida real y trata de establecer sus propias reglas que le hacen experimentar la libertad hasta donde sus miedos y sus temores lo permiten. El carácter simbólico del juego logra que el espacio se transforme en múltiples actividades que le permitan viajar a dimensiones en donde lo diminuto es gigantesco donde es posible someter al dragón y aceptar que la mamá se separó de papá, y que mis tres hermanos y yo despegamos en un cohete rumbo al espacio, donde un caballito de juguete se convierte en un corcel montado por un valiente caballero, y realiza un largo viaje a los lugares más recónditos, a fin de obtener la cura para la enfermedad de la reina, y por un momento así olvidar que se padece una enfermedad, y recordar a ese doctor que de la bolsa de su bata como si fuera un canguro, Saca un pequeño payaso El cual le alegra la fría cama de hospital Y después de una larga estancia Contando cuentos y leyendas extraordinarias El payaso narra la historia de un niño que quería un perro Pero como vivía en un barrio Donde había muchos perros callejeros Estos siempre mordían a su cachorro Y que un día no sobrevivió al feroz ataque Sin embargo Ese payasito que trabajaba en un circo Le regaló un viejo león Y para hacerlo pasar como perro Le dijo al niño que lo rasurara El resto de la historia ya la conocemos. Ningún perro del barrio lo volvió a tocar, más porque el perro no era perro, sino era un león rasurado. Técnicas y modelos ludoterapéuticos. La diversidad de técnicas y modelos teóricos psicológicos en la ludoterapia hacen de esta un excelente complemento en el tratamiento multimodal de la enfermedad. los juegos utilizados con los adultos son clasificados en cuatro espacios. Primero, el juego físico. Consiste en correr, saltar, jugar a la roña y en ocasiones hasta practicar algunos deportes normales o diversas dinámicas grupales que fomenten la integración de equipos. En la segunda categoría están los juegos de tipo manipulatorio. El uso del teatro de títeres es un buen ejemplo de esta técnica. En la terapia familiar se le asigna un títere a un miembro adulto y con frecuencia se descubre su forma de comunicarse y de manipulación con los demás integrantes de la familia. El tercer tipo es un juego simbólico. Implica un juego fantasioso, soñar despierto. De pronto se invita a la magia, a la improvisación. Un ejemplo frecuente de esto es el sociodrama. La última categoría es la de pasatiempos de mesa, que implica diversas formas de interacción y el manejo de las emociones entre los que ganan y entre los que pierden. Los adultos que suelen ser candidatos para este tipo de ludoterapia son individuos que se encuentran en un alto grado de estrés, individuos de personalidad tipo A, que son personas adictas al trabajo, y adultos con rasgos de personalidad dependiente, pasiva o bien aislada. Uso de la ludoterapia en ancianos o personas de edad avanzada. En este campo, las actividades de juego se definen en cuatro áreas. La primera, actividades de estructuración. Los pacientes seniles experimentan deterioros cognitivos, por lo que es indispensable realizar juegos que les ayuden a reaprender reglas y articularlas de un modo claro, poner límites, definir el cuerpo y otras fronteras, por ejemplo, esperar su turno o bien llevar cuentas matemáticas. La segunda área son las actividades de desafío. Estas motivan al paciente y le proporcionan un ambiente seguro para realizar intentos de estirarse, de arriesgarse o bien moverse hacia adelante. como la danza con fines rehabilitatorios de su capacidad de coordinación y fuerza. La tercera actividad es la de intrusión. Estas son emocionantes, estimulantes y sorprendentes. Su variedad sirve para hacer que el paciente participe y mantenga el interés. Por ejemplo, la narración de cuentos y la visualización creativa. La cuarta actividad es la de nutrimiento. Estas actividades consienten, tranquilizan, aprueban y demuestran atención. hacen que el individuo perciba el mundo como algo seguro, cálido y confiable. Por ejemplo, se le aplica loción, se le da un baño de esponja, se la secala y peina y se le proporciona musicoterapia. ¿Y para quién es recomendable la ludoterapia? La ludoterapia es recomendable para los niños que han tenido cambios drásticos en su vida. experimentan conflictos familiares como la separación de los no divorcio de sus padres, para los niños que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, para los adoptados y los que viven en orfanatorios, así como para los que padecen una enfermedad crónica o que sufrieron la muerte de un ser amado. También para los que tienen un trastorno de déficit de atención y de hiperactividad y los que sufren de depresión. Es importante aclarar que todos estos candidatos de preferencia deben de contar con un tratamiento integral. acercándose siempre a un profesional en la aplicación de las terapias. Sin duda alguna, la aplicación de esta terapia en la rehabilitación de los niños tiene grandes resultados por lo cual se debe fomentar. Algunos de estos resultados obtenidos en la aplicación de la terapia son los siguientes. En los niños, la risa, producto de la terapia, sirve para expresar toda clase de emociones, además de que disminuye tensiones y tiene una excitación gradual. La participación de los niños en los juegos propuestos muestra la capacidad de receptividad y su interés. La risa y la sonrisa parecen tener resonancia en el niño y le aportan una energía liberadora. Las mamás al participar en las terapias demuestran a sus hijos que todavía saben reír y que la risa es la puerta de la vida. La aplicación de las técnicas en los hospitales es como una ola de energía por los pabellones de pediatría. Además, se oxigena el ambiente hospitalario. La actitud de los niños hacia los medicamentos es más dispuesta. se sienten bien atendidos y algunos quisieran llevarse alguna de esas técnicas a su casa. Con la aplicación de las técnicas se ha presentado un proceso de humanización entre el cuerpo médico, los doctores, las enfermeras, hacia los pacientes ya que estos les brindan afecto, cariño y amor. Y por último se demuestra que la aplicación de las técnicas en los niños disminuyen los niveles de estrés que les produce el estar ahí. Beneficios de reír ¿Alguna vez se han preguntado por qué hace bien reír? Déjenme les cuento algunos beneficios que tiene el reírse. La risa es un ejercicio muscular, moviliza la mayoría de los músculos del cuerpo abdominales, de la cara y de los miembros. Además, la risa actúa sobre el eje respiratorio, dilatando los bronquios, aumentando el volumen respiratorio y luchando contra el asma. La risa es un estimulante cardiovascular, baja la tensión arterial y disminuyendo el ritmo cardíaco. La risa mejora la digestión, es un masaje terapéutico del tubo digestivo, aumenta el tránsito intestinal y lucha contra el estreñimiento. La risa libera endorfinas cerebrales, actúa sobre el dolor y aumenta la secreción de serotonina. Una persona que esté deprimida tiene bajos niveles de serotonina, por eso siempre es recomendable que toda la persona que se sienta deprimida se ponga a reír. Por todo lo que representa reírse, sin duda alguna, debemos adaptar esta actividad como actitud ante la vida. Es hora de despedirse, agradeciendo su atención y esperando contar con ella para la próxima ocasión. Yo les recuerdo que esto es una producción de Evolución Radio, que Evolución Radio es una radio comunitaria y que forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México. Mi nombre es Rafael Martínez Chávez y nos encontramos la próxima vez. Evolución Radio